Todo domingo hay en una carta, en un menú Y esto es, claro, bienvenidas, bienvenidos A Domingo a la Carta, a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? Feliz Domingo Feliz para febrera, toda la gente Y sobre todo para la juventud Por Hola, supuesto, aquí estamos Alguien que se dedica a la actividad inteligencia Puede ser tan conocido eh, Horacio Estiullo, ex director operativo De la Secretaría de Inteligencia Mentiroso, un engañador profesional, podría decir, el señor René Labán. Radio Internacional de China. José Ignacio Espíndola que anda por Shanghái. Ya ¿Eh? es lunes, estamos hablando el lunes ya, ¿no? Exactamente, o sea que te se estás comunicando con el futuro. La realidad es la que nos va a dar pasto para no, la comida. Perdón. ¿No puede ser que Macri diga que es la nueva política y tenga el mismo sistema de escucha ilegales. Esto se llama panqueque. ¡Eh, vamos! ¡Eh! No se puede hablar del tema por el cual nuestro entrevistado o entrevistada es conocido. Doctor Aníbal Fernández y... Eh, a mí el humor bizarro me volvió a hacer mi casa para que les quede bien claro. Se hace lo que yo quiero. yo Quiero barrer barro. A gimnasia le han metido la mano de un mochillo. La radio también tiene que eh, dar la posibilidad de que... Un oyente nos manda una postal. ¿Cómo es la postal de radio? Una postal de sonido. La verdad es que es un día ideal para estar mirando la lluvia a través de la vidrera del bar El de Cairo, ¿no? Se agarraron las películas de los viejos sucesos argentinos Qué grande, la del caballito la anoté, claro, que... se le dio todas estas películas a 25 directores jóvenes que es el equipo de Radio Mitre todo el informativo Radio el de... Mitre. Uy, Dios. para este 2014 el señor tiene planes para tu vida planes de bienestar por una cosa, por la otra, la vida me fue llevando por distintos caminos, nunca lo pude canalizar ¡No! Domingo a la Carta, este nuevo espacio que hoy ha comenzado en la Radio Pública. Gracias, chicas. ¿eh? Gracias Ay. a usted, Corol. ¡Ah! Qué menú hemos tenido hoy, ¿eh? no nos faltó nada, estamos pipones. Fue Domingo a la Carta. Domingo a la Carta.